Hauek ustelak dira, ta galduak, esan digu albotik mutil horraztuak, guk erantzun diogu lazai abetuak, zuek formalak eta, ai, ai, ai, ai Siente, senti, bella la sua iscanta. Usua de bruque, e te lo dico, te sta sarete gouverse. E te lo dico, te sta sarete Di u a stu a Augustia, escatxenateti, dai mata ditan sette sette senti con te, la la la, sei vai scate, ushuate truque, e te da dio te nesta sarete uberse, e te da dio te nesta sarete uberse, Augustia, escatxenateti, la la la, sei vai scate, ushuate truque ¡Enteura en tío, te gastas arete guberrisés! ¡Enteura en tío, te gastas arete guberrisés! ¡Bartzue, txagaba, hotza, bestentxandero! ¡Bartzue, egezquieta, besteako, betó! ¡Gabago, etxerago, andago, eneko! ¡Sokabudurra, kabea, leguna, enetamo! ¡Nada va a gustiera! Y es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el nuevo trabajo para Chapel Punk, el álbum titulado Crem de la Crem. ¡Crem El tema que abre lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta banda, para chapelpunk Punk eh, Una versión del tema del grupo Ume Gaistuaki Y para hablar de lo que es este nuevo trabajo discográfico Para hablar un poco de la trayectoria musical Tenemos con nosotros a uno de los componentes de la banda Más concretamente a Iniguito Arrachaldeón A León. Opa Arrachaldeón eh, Para comenzar eh, vamos a hablar un poquito del grupo que vienes Que es Echayak eh contarnos un poco los discos que editasteis, los conciertos, la trayectoria con la banda, ya que pues no hemos podido estar contigo cuando era Etchaia, pues un poquito para recordar viejos tiempos. Sí, bueno, tema Etchaia te voy a decir, la verdad, o sea, no me acuerdo ni yo los discos que tenemos sacado y tenemos algunos vídeos también. Y como bien dices, eh, tenemos buen trote encima, pues ya te digo, tengo ahora 41 años y empecé con Echaya a los 16 o así, uh -huh. y nada, hemos hecho tropecientos mil conciertos de todo tipo, en eh, locales pequeños, medianos, grandes, eh, al aire libre, con lluvia, con nieve y el vamos, de todo, hemos estado eh, por ahí en Cuba, México, eh, Suiza, Francia y luego pues por Euskal Herria, como no, hemos uh -huh. pateado todo esto. Y nada, son muchos años, muchos conciertos, ¿no? Eh, Chayaka está parado por un tiempo o ya no pensáis volver a tocar más. Bueno, ahora mismo tema Chayaka le tenemos a Paulillo al batería que está en Escocia, eh, tiene dos mochuelos también y claro, está está allí con la colega, están los cuatro allí. Y no sé, la verdad, no sé gran cosa de él, eh, anda y parece ser que anda liado, pero bueno, la esperanza Eh, nunca se pierde Yo creo que nunca hemos enterrado el hacha de guerra ¿no? eh, Seguimos llevándonos de la hostia entre nosotros eh, Ya que somos del mismo pueblo Entonces somos desde pequeños Pues bueno, eh, uh -huh. buen rollo no Y yo creo que no sé En un futuro, no sé si lejano o cercano Volveremos a retomar las guitarras, yo creo Ahora ¿Sí? pero no no lo sé cuándo Pero <risas> ganas ya tenemos, desde luego eh, sí. Dejando ya atrás lo que es Echaya Ya que nos metemos a hablar de Chapel Pum eh, Desde hace cuánto tiempo... Eh, en esto de la música eh, funcionando como os juntasteis. Bueno, esto es un poco mmm, cuando estaba yo pues eso con el tema de Chai aquí así, pues eh, siempre cuando estabas componiendo canciones, pues te iban saliendo, digamos, eh, canciones o cachos de canciones, o así que te iban quedando fuera de los discos fuera que iba grabando con mm -hmm. Chai aquí tal y un buen día pues eh, en los 99 o así, pues se me cruzó el cable y dije, "Qué buen día, vamos sí. a Empecé a juntar todos esos cachos y hacer unos temas más nuevos y esto y lo otro y no sé qué, y de repente me vi que tenía ahí pues igual eh, 13, 14 temas o ya un uh -huh. repertorio, ¿no? Y es cuando empezamos un poco a mover, eh, y hice pues la banda, un poco hablé con colegas, esto lo otro, y hacemos un grupo y tal, ya hicimos la banda, el rollo. Grabamos el primer disco y hasta hoy, ¿no? Yo creo que el primer disco no creo que salió en el año 2000, no me acuerdo 2000, muy bien. Eso es, eso es. Sí, y luego pues nada, eh, tenemos ya cuatro discos a nuestras espaldas y, y, y, y este quinto disco, el Creme de la Creme, que es mm. un disco, como bien decías, de versiones, ¿no? Eh, Chapel Punk, ¿de dónde viene el nombre? Eh, ¿Cómo se os ocurrió la idea de poner este nombre a la banda? Bueno, esto... Eh, pues a mí me llamaban pues alguna gente pues antes pues bueno, eh, aparte de cabrón y todo eso <risa> me llamaban pues sí. iba de Chapeldun, ¿no? Pues Chapeldun, Chapeldun y ya por mis gustos musicales pues Chapeldun, eh Chapelpunk al final, ¿no? Y nos hizo un poco gracias y bueno, pues venga, Chapeldun que ha toma por culo. Eh, como has comentado de tus gustos musicales, ¿qué influencias musicales tienes? Eh, ¿qué tipo de música escucháis niito? Pues eh, lo de toda la vida Y sigo escuchando todavía en el coche eh, No paran de sonar Discos de MCD, Scorbuto Es más, me da la sensación últimamente Que cada vez que pongo, por ejemplo Esta canción de Scorbuto, Reina Mía O cualquiera de ellas, que ya la voz Suena hasta como ya medio afónica De tantas veces que lo he puesto, ¿no sabes? Estoy todo el día Y luego, como no, soy el mayor forofo De mí mismo, ¿no? No sé Habrá gente que dirá, eh, o este tío que es egocéntrico yo, que sé, o... No, es que me, me mola o sea la hostia, eh, No sé cómo sí, explicar sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me mola muy bien, lo que hacemos nosotros mismos uh -huh. Y estamos todo el día escuchando Nos lo pasamos en grande, luego los conciertos también uh -huh. y, y no, no te, no te raya Escuchar lo tuyo Después Volverlo a escuchar y luego eh, Cantarlo en directo tantas veces. A veces, por épocas, a veces lo que suelo hacer es… Pues estoy una temporada, igual un par de meses así sin escucharlo, me vuelvo a empezar otra vez a entrar el monillo y otra vez vuelvo al combate, ¿no? Eso es una, un método para no acabar askeao también, sí, por sí, lo que sí, dices sí. tú. Hostia, venga, leña y leña leña al final. Sí, suelo hacer paraditas y sí, sí pero luego siempre retomo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Habéis tenido algún cambio en la formación desde el primer trabajo que editasteis en el año 2000 hasta este del 2012? Sí, ha habido varios cambios por diferentes circunstancias de la vida y pues bueno, eh, hemos ido cambiando de componentes y así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sin más, ¿no? Pues cosillas que van surgiendo, surgiendo y bueno, ha habido diferentes cambios. Sí. Y luego pues eh, se nota también, eh, cada componente pues aporta a su manera de tocar el instrumento, sí que se suele notar. Yo por lo menos bueno, suelo notar, ¿no? Si entra un sale un guitarrista y entra otro, pues da como otro toque, no sé, está bien. Pero a la vez, cuando entra alguien nuevo, eh, motiva más a la banda, ¿no? Porque, sí. quiero decir, eh, el momento que alguien se va, te quedas con sí. un poco medio huérfano, ¿no? Sí, sí. Y en el momento que entra otra persona, dices, joder, eh, es lugar, como, ¿no? venga, y te motiva otra vez. Y, no sé, te anima también, ¿no? Eh, vamos a repasar un poco los cuatro discos anteriores. Eh, cuando salieron, qué tal la aceptación ante el público han tenido. Eso lo de cuando salieron y me vas a tener que echar un cable Tú no si tienes chuleto así Empezamos si te por el 2000 Que es cuando sí. empezasteis en esto Sí eh, ¿Cuál era la pregunta? O sea, eh, un poquito Repasar un poquito los discos ¿Qué tal la aceptación ante el público tuvieron? Sí, aceptación eh, buena Sobre todo el primer disco Porque salió, no sé, pegó Una hostia bastante potente No, sé, no nos esperábamos tampoco tanta repercusión Salió el primero y empezó a sonar el teléfono, eh, que tocar aquí, allá, empezó, vamos, a eso, no sé, iba todo unido con la venta de discos, se vendieron bastantes, un buen de discos y, y todo iba unido, venta de discos a conciertos, eh, tocamos la hostia de conciertos y, no sé, de repente nos vimos ahí una movida que no esperábamos, ¿no? Pero bien a gusto no sabes todo lo que sea tocar y así mola no y luego pues bueno el segundo disco creo que salió dos años más tarde puede eso, ser <risas> ya, ya, ya. Ya la no, neurona no, que eso, me queda eso, eh. eso, ya va, ya. <risas> y bien el segundo disco también bueno también tuvo su aceptación y así y al igual que el tercero eh, pero fue diferente a, al primero ¿no? Uh -huh. y quizás a mí los discos que más me vamos a decir que más me, me ponen son el El, el primero y, y el y este cómo se llama y el, este último que hemos sacado de versiones y el sí, anterior el Vaya Full, eso, sobre eso, todo es. el Vaya Full, Vaya ah, Full no. me pone mucho, no o sé, sea, tiene tiene algo ese disco. Puede ser o por ese pone? esa pausa que dije, que hacisteis de 5 años desde el 2004 hasta el 2009. Lo retomasteis con más fuerza y te puede motivar más. Sí, me lo tomé más de tranqui, la composición y así más eh Lo hice con el corazón, como siempre, pero también fue un poco más cerebral, también no quizás igual pensé más, le di más vueltas igual a todo, normalmente me dejo llevar más, no sé, con el corazón, igual saco y digo, bueno, está guay, la presento en el local, cuando haces una, yo por lo menos hago un tema. Y bueno, y lo llevo a local, lo presento a la peña y, oye, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Le, me cojo la guitarra, eh, me la pongo, eh, empiezo a tocar y a cantar y el rollo, y normalmente son todos flores. Me he dicho, eres el puto amor no sé qué. Mola muy bien. Entonces, hostia, todo eso te da, no sé, sí, se sí, trata de todo claro. más fácil. Entonces, te ves respaldado por el grupo y entonces todo es como has rodado, ¿no? Uh -huh. Y esta vez también he tenido el mismo eh, criterio por parte del grupo y uh -huh. quizás más aún, ¿no? Pero yo, no sé, me he exigido a mí mismo quizás más, eh, no lo sé, me he comido más el tarro que nunca, ¿no? Pero bueno, mola. Igual quizás por eso lo tengo con más aprecio, igual sí. a ese cuarto disco, ¿no? no sé. Desde el anterior trabajo han pasado tres años, en estos tres años le ha visado a la cabeza en sacar este disco de versiones o ha surgido a la hora de, de decir vamos a sacar un disco y lo hacemos de versiones. Sí, hombre, ha sido un poco de todo, ¿no? Ha sido como un cúmulo de, de, de, de todo, un poco, ¿no? Porque siempre hemos querido hacer un disco de versiones, desde hace muchos años siempre pues te ronda un poco por la cabeza, ¿no? Y hace años pues la gente sacaba más igual discos de versiones, igual a grupos guiris y así, uh -huh. no sé, ¿no? Y yo siempre decía, joder, con, con el nivel que ha habido aquí, que hay aquí eh, de grupos y no sé, y yo, oh, hostia, de hacer un disco de versiones, haría de versiones de grupos de, de aquí, de aquí. la zona, ¿no? Uh -huh. Y no sé, y un día, pues, comentando con los del urbo ah, bueno, es que nos tiramos a la piscina y sacamos algo ya esto lo otro y al final venga pues sí echamos 40 canciones o encima de la mesa y empezamos a elegir a la carta un poquito <risa> así pues venga esta, esta, esta, esta, esta y un poco entre todos pues bueno hicimos eh, el disco ¿no? El disco, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de grabación de este disco. Pues... una gozada, una gozada. Porque empezamos primeramente, cuando escogimos las canciones, a ensayarlas y así. Uh -huh. Enseguida las cogimos muy tranquilo y bueno, veíamos que bueno, la fuerza que tienen y bueno, filmamos mogollón. y Luego fuimos al estudio y las grabamos en un voleo. Uh -huh. Nos salían solas y a gusto, súper a gusto en el estudio. Es que yo tengo fobia en los estudios, me da ¿Ah, sí? me da rollo, cada vez que voy a grabar algo y empiezo a temblar, a tartamudear, sudores, no mola nada. Sin embargo, este disco eh, era como, no sé, salía todo solo, como un tipo de ensayo, tipo concierto, en plan... Eh, ¿Será porque las canciones no son uah. tuyas? Eh, pues, puede ser, puede <ríe> ser. Y de puta madre, ya te digo, es eh, emocionante. Eh, todo muy rodado, de hecho... Hicimos, mira, un buen ampli, una buena guitarra, eh, un, un bajo bueno, un ampli de bajo también bueno Y no sé, enchufar y sin ecualizar nada, uh -huh. coger, venga, arrancar eh, En las mezclas saben no tocamos nada porque veíamos que sonaba sin mezclar uh -huh. Hicimos eh, cuatro chorradas en la mezcla y ya estaba uh -huh. mezclado y suena, suena puta madre suena eh, Son los 14 temas más, re más representativos los que están aquí incluidos ¿Os habéis dejado algún tema por ahí por el tintero sin que os hubiera gustado incluir? Hombre, siempre te quedan temas por ahí, sí, pero bueno, estos son bastante así representativos, sí. Eh, ¿Habéis tenido que escuchar mucho los temas antes de componer las canciones? ¿Estos temas, dices? ¿sí te? Estos temas, sí. Eh, no. no. Ah, bueno, o sea, qué decir... Eh... Eso es, antes de grabarlo, de grabar es los temas, y sí, os habéis tenido que... Las, bueno, escuchar eh, un millón de veces... Quiero decir, pero mm. así a corto antes de, Eso es, de antes grabar bien, y así, bien. no, yo en mi caso cantar, o sea, como que, no, ni estudié, o sea, fui allí y venga, porra, uh -huh. fue como como echarte un pedo así, ¿no? cuando comes alubias <risa> que te viene enseguida, no sabes que es fácil, ¿no? <risa> tipo así, ¿no? Hombre, mi chuletita siempre me llevaba, sí, ¿no? Yo, Porque eh, a veces, no sé, me quedo en blanco, a veces estás ahí tienes, no sé, lapsus y mm. rollos y... Sí, me llevaba mi chuletita, pero bastante rapidito uh -huh. todo y bastante bien. Eh, ¿Qué se siente a la hora de versionear un tema vuestro? ¿Cómo es el Paranoia de Chayac? Eh, teníamos que meter esa canción también, ya, <risas> homenaje a, unos, a uno mismo, ¿no? Tenemos que echarnos flores a nosotros mismos Eso, de vez en cuando, ¿no? <risas> automotivación, ya sabes. ¿Qué se siente? Es guapo, es una cosa guapa, ¿no? De, no sé... Eh, eh, de, por ejemplo, en este disco pues no hemos tirado mucho de colaboraciones y así, pero a Hugo le comentamos y a Hugo pues pega aquí unos gritos conmigo, cantamos entre los dos en la de Paranoia uh -huh. y, y luego también ya hablando de colaboraciones, eh, joder, me acuerdo la canción de Barrancay que antes la hemos escuchado, uh -huh. tu cabeza va a estallar, Barrancay, que buena canción, eh. <risa> pues eh, con la guitarra, cuando la estábamos grabando era igual la única canción que, cago en diez, que... Sí, algo, ¿no? sí pero tenemos ah, que pie el teléfono oye joaquín qué pasa Aquí, aquíñito oye que estamos grabando esto esto le conté toda la película y a ver si te puedes venir a grabar tu la guitarra y tal se vino joaquín el de cd vino encantado uh -huh. bah, cogió la guitarra y a la primera también y ya le ha dado su, su toque el, okay. lo que hablamos antes que cada músico tiene su, su, su si rolldito no joaquín lo tiene mcd joaquín era muy o sabes muy es muy le da su toque no Y vino y la grabó y encantado. Eh, ¿Por qué os habéis decidido este tema, Paranoia, y no otro de Chaya? Porque tenéis un repertorio bastante majo. Bueno, porque a mí igual es de las que más me mola, ¿eh? la de Paranoia y así... Con, con, comenté un poco con todos los grupos y tal, ¿eh? venga, Paranoia mismamente y venga, va. Más que nada por eso. Pues si te parece lo escuchamos vale a ver cómo ha quedado. ¿eh? Vale, a ver qué tal está. es una versión de Chapel Punk o lo habéis sacado del disco o es una copia del disco de Tchaikovsky porque es una casi casi idéntica que con el disco. Sí, sí, hemos procurado tocar todas las versiones lo más parecidas a, los, a las originales, ¿no? Lo más que podíamos, ¿no? Eh, lo que lo único que hemos hecho en algunas les hemos eh, cambiado el tempo, digamos, ¿no? Las hemos acelerado más, uh -huh. pues nos mola un poco más de que tengan caña, ¿no? Eh, de los 14 temas que se incluyen, ¿cuál ha sido la versión que os ha salido más redonda? La de Chayac no vale. Eh? <risa> la más redonda Pues no lo sé A mí me gusta mucho La de Reina Mía escorbuto Corbuto Se ha quedado Bastante Bastante clavada Y no lo sé Luego no sé Todas A mí yo todas Las veo bastante La de Zika también Está bastante bien Todas eh, Barra en calle no sé, Todas Todas están así Todas Quitando paranoia Y tal Este nuevo disco No, te, no tiene Seguido disco gráfico Los cuatro anteriores Y a qué se debe Bueno, un poco eh, por todo, ¿no? Eh, al final decidimos un poco sacar igual nosotros el disco, ¿no? Para tener un poco un control más, no sé, saber un poquito, porque ahora mismo me preguntas eh, cuántos discos hemos vendido de los otros y no te sé decir, ¿no sabes? Y yo creo que como yo, pues todos los grupos de, de Discalería, ¿no? Nadie te va a saber decir, eh, no sé, ¿no? Y bueno, de esta manera, sacándolo nosotros, pues por lo menos tenemos un, un cierto control, ¿no? Haces un poco... Ahora, por ejemplo, eh, cogemos en los conciertos, pues llevamos el disco y, y ponemos igual junto con la entrada, pues eh, vendes el disco también, lo pones más barato, haces como un pack para Eso. animar a la gente a... Entrada y disco, ¿no? Entrada y disco, ¿no? Y luego dar la opción también solo entrada o solo disco, no lo sé. Y, y también eh, lo movemos, está en tiendas también, los de Doñúa y así, pues bueno, uh -huh. lo han movido también en tiendas y... O sea, lo movemos nosotros y, y en las tiendas también está. Pero bueno, eso, no sé, se nos ha cruzado el cable y hemos dicho vamos a sacarlo nosotros. Decir, ¿Y qué nada. te parece mejor, sin o con discográfica? ¿Estás más contenta así? Eh, no lo sé, porque ahora no sé, nos hemos desvirgado ahora mismo a ese nivel, ¿no? Sí, sí. Y estamos un poquito... Eso sí, estamos súper mentalizados que vamos a palmar pasta. Eso, <risa> eso desde, seguro, ¿no? Desde el minuto uno, ¿no? Pero bueno... Eh, porque hoy día es como está el tema del disco, sí, está eso. todo fatal, pero bueno, sí. eh, nos apetecía tirarnos a la piscina y hacer algo que a la vez nos motiva, ¿no? Cada disco que sacas luego siempre te motiva más y te da más ganas todavía si cabe de tocar y no mm. sé, ¿no? Estuvimos por aquí además, hace poco, sí, hace un mes o así, eh, aquí en Berriozar, ¿Sí? ahora me he acordado, sí vivimos aquí no, no, no te habías no, enterado, no, no, me enterado ¿eh? no me he enterado no me he, enterado, verdad, no me he <risa> fue con cierto sorpresa oh, eh? por lo visto porque no la verdad es que no me he enterado la no aquí en el, ¿dónde? en el frontón aquí no me acuerdo como se llama frontón. ah vale vale, vale vale sería con line y estos rubitos eso es vale vale íbamos medio incógnito no sabes Ahí. <risa> <risa> la portada del disco del libreto de quien ha sido idea Eh, entre todos hemos hecho, empezamos ¿eh? mm. así en enredar la portada y esas cosas la verdad suele ser lo que menos nos suele preocupar, ¿eh? sí. el tema de maquetación y todo eso, eh. nos preocupamos más el tema del contenido del disco en las canciones, ¿no? mm -hmm. eh, sí. por ejemplo en este disco bueno pues las canciones ya estaban hechas, son sí. versiones y así, pero claro, eh, canciones nuestras así eh, también ¿no? pues nos preocupamos más de la canción, que sea buena ah. la canción, por lo menos para nosotros, que nos guste a nosotros uh -huh. y la maquetación y eso lo dejamos un poco secundario, procuramos hacerlo bien también, claro está eh, que quede curioso sí. pero hacer lo más importante, buenas canciones por lo menos para nosotros y luego si conectamos con la gente y a la gente les gusta apague, vámonos, ya se crea el fiestón, ¿no? Uh -huh. eh, eso es guapo ya eh, ¿Qué ha sido para Chapel Punk lo mejor y lo peor por ahora? desde que empezasteis en el año 2000 hasta este año 2012 Hombre, lo mejor eh la gente o a sea, la gente que conoces eh, los grupos que vas conociendo también eh, todo no el hecho de tocar eh, nos gusta mucho tocar eh, las sensaciones que sientes cuando te subes a un escenario no hoy es el día de mis 41 años Que puede ser un concierto que sea en un bar que entren 50 personas o, o, o un sitio que entren 20.000 que me cago y me meo antes de subir al, al escenario, siempre, ¿Sí? siempre tengo ese rollo. No sé si es miedo, eh, no sé lo que es, pero es una sensación guapa a la vez, ¿no? Pues años ya llevas, ¿no? ¿Eh? Años ya llevas. Sí, pero todavía no se me quita y, y, y luego se te va cuando arrancas ya con el concierto… Ya, te, no sé, se, te, se va a dar todo eso y, no sé, son cosas guapas. Y lo malo, la gente dice, pues, eh, igual la carretera y eso, pero las carreteras también te echas unas risas y te pasa siempre de todo y, no sé, cosas malas, ahora mismo no lo sé, eh, qué decirte, pero al final a todo le pillas el punto, ¿no? Y aprendes cosillas malas, pues, una vez ya nos habrá pasado algo así, pero... Aprendes de todo y uh -huh. no sé sí. luego, movidas también algunas veces con otros grupos también Que si el tema del orden, no orden, que si esto que sí. También solemos tener nuestras peleitas y nuestras historietas y... Pero todo no, se queda en nada ¿no? Pero, Pero bueno, sí. sí, al final está guay ¿no? Es, es, no sé. uh -huh. eh, Hablando un poquito de los conciertos, ¿tenéis pensado fechas para presentar este disco? Sí, mira, aquí sí que he traído la chuleta Ahora <risas> sí que sí Esto voy a, voy a escupir, Rita Vamos a ver, tema marzo. En marzo estamos en el Gasteche de Guernica el día 2, eh, el día 16 en Bilbao, en el Bilbo rock el día 24 en Asparne, eh, que es, es en Iparralde, eh. y luego pasamos ya a abril. En abril estamos el 13 en Bermeo en el Café Anchoqui, el 14 de abril estamos en el Gasteuna en Zamudio, el 21 de abril estamos en el Gasteche de Leyoa y el 27 de abril estamos en Madrid en la sala Jimmy Jazz. Así que parece que abril viene agua sí, mil, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, agua sí. mil, está cargadito. Y en mayo, igual nos parte un rayo, por solo tenemos uno, en Donosti. <risa> en <risa> el Doca, en el Capián Choque, en el Doca. Pero bueno, ya saldrán cositas. Por ahora, poco a poco. Ya saldrán cositas, sí. ¿Y vais a incluir en lo que es el directo los 14 temas de este disco, las versiones, o vais a incluir también temas de discos anteriores? Sí, haremos un pupurrí de todo, eh, yo creo. Y, pero las de este disco de versiones en los conciertos o echamos todas o casi todas. Yo creo que dos dígitos habrá siempre, ¿no? 10, 11, 12 de este de estas nuevas. Pero sí, haremos popurrí, uh -huh. dependiendo un poquito del concierto. Eh, ¿cómo es Chapel Punk encima del escenario cuánto tiempo soléis estar en él? Pues eh, bueno, somos un poco um, imprevisibles, solemos tener muchos problemas de directo también, pues eh, siempre pues eh, no sé, no, pues a veces se eh, no sé, se nos rompe algo no sé. Mola, a mí me mola que haya cositas así, no me gusta que pasen cosas, ¿no? Entonces no sé, o igual te giras le metes un golpe sin querer al bajista y igual se cae al suelo, yo qué sé, o se rompe una cuerda, mola que pasen cositas, o se cae la batería, mm. historietas o sea, que O bueno. sea que un grupo o un concierto de redondo no te gusta. No, alguna vez me ha pasado también. <ríe> Me ha pasado, me acuerdo ahora, de estar cantando y de repente haber bebido, pasarme con la cerveza uh -huh. y de repente pues unas ganas de mear que no pues aguantar a mitad de concierto, tener que dejar el micro, y lo siento chavales, <risa> bajar abajo y la típica meada interminable que no acaba, Creo que, que encima sí. le tienes al del equipo de sonido atrás chacurreándote, comiéndote la veja, <risa> ¿estás loco? ¿Cómo puedes mear los... ahí? <risa> que ya no sé si te va a pegar y la va, tranquilo. Una bronca que ni, ni mi madre pequeño me ha tirado, ¿no sabes? Y luego subir otra vez arriba, pillar el micro cosías, anécdotas mola, ¿no? Porque a mí me ha pasado alguna vez ir ahora en un grupo y, y no sé, que está todo tan bien, que suena todo tan bien, que no hay ni fallos, ¿no? Todo nunca no pasa nada y Qué no te gusta, ¿no? Que es como poner el disco y bueno, ¿Y no sé, casa, ¿no? poco, ¿no? es. ¿no? somos más vivillos, no sé, andamos de un lado mm. para otro, saltamos esto, lo bueno, a, la, a veces la liamos, a veces demasiado, <ríe> pero bueno. Ahora un poquito en serio, eh ¿cómo echa el punk la situación del punk en Euskala ahora? Pues eh Hombre, veo que está bien, quizás mejor que nunca, pero a nivel local de ensayo, ¿no? Eh, quiero decir, es. eh, en los locales de ensayo… Están saliendo tropecientos mil grupos. En Lequeitio, por ejemplo, eh, no hace muchos años, pues estábamos cuatro grupos, ¿no? Y ahora mismo hay peleas por, por coger media, media hora, de, media hora local. de local, ¿no? O sea, hay moviendo de grupos. Y casi todos son grupos punks, ¿no? Uh -huh. Que mola, a mí me mola eso, muy bien. Eh, porque les ves que, que, que no saben tocar, eh, <risa> pero, o sea, pero que mola, o sea, que les ves ahí la guitarra desafinada, a mí, es que esos grupos, es lo que te decía, a mí me mola sí. ver esos grupos. A mí Eso es el cantaragua se empieza, ¿no? Y empieza? mola o el espíritu que ponen, el rollo, el coleguismo que luego se crea, se, se, se estrechan lazos entre ellos también sí. porque son colegas y al hacer un grupo y, y el ensayar y luego irte a tocar, y el rollo pues estrechas más los lazos de amistad y todo, eh, mm. es una muy guapa. Pero luego, ¿qué pasa? Que a la hora de tocar eh, eh, en, en conciertos o lo que sea, está muy mal el patio, ¿no? Y entonces, bueno, eh, en la zona, en Lequeitio, por ejemplo, los chavales, los grupos nuevos que están saliendo y, bueno, uh -huh. pues suelen tocar, eh, me imagino que aquí lo mismo, pues igual en bares del pueblo sí, eso, de vez es, en eso, cuando eso. y tal. Sí, sí. Y les ves la sonrisa y el cómo que para ellos es eh, eso. A mí eso me mola, eso me pone. Y me hace sentir bien, uh -huh. no o sé, sea, ¿no? Eh, aparte de ti, Ñeguito, los demás componentes de la banda son? Bueno, ahí le tenemos a Art Trophy, es mi hermano, al bajo. <risa> ahí está al bajo. Y luego está Nani, a la guitarra. Y luego le tenemos a Toki, Toki a los palos y luego pues eh, aquí presente el ruiseñor, José Lito, <risa> el de Lavado de Oro. <risa> o sea que estáis tres de Chayac eh, en sí. Chapel Punk. Sí, sí, sí. Por lo que comentábamos antes también, ¿no? Pues como somos del pueblo y esto… Eh, más accesibles todos somos y entonces mm. estamos más… Eh, para ir terminando, ¿cómo se puede conseguir el disco, el merchandising de la banda? El, el disco, pues bueno, en los conciertos, en todos estos conciertos que hemos comentado vamos a ponerlo ahí a la venta en plan con la entrada y así, o si no, pues para coger la parte en plan baratillo, el precio y no lo sé, no me preguntes, no, no sé ni yo, en plan baratillo, y luego tema merchandising también llevaremos también algo de camisetas también a los conciertos y bueno, y... el otro día tocamos el gasteche de Lemoa y... Eso se petó, se petó y vendimos bastantes discos y vimos que bueno, mola eh, llevar tus disquitos y mola, está bien. O sea que es mejor que antes, ¿no? Como quien dice. De eh, momento le estamos pidiendo el gustillo, ¿eh? ¿eh? Eso sí, pero al final acabaremos, bueno, acabaremos. He regalado yo igual más de 100 discos, o sea, a mí es un peligro, a mí me dejas eh, eh, discos y... Uff, A vender o sea, lo regalo todos ya les tengo dicho esto, o sea, a mi tema de camisetas de merchandising, yo no quiero ni, ni ver las camisetas porque me emociono después de cada concierto que te viene uno, oye tenéis camiseta y me cago, te regalo esto. he acabado conciertos te lo juro, ¿eh? o sea, en plan de bajar abajo y emocionarte tanto con la gente, que le regalas la camiseta que llevas puesta y, todo, y, uh -huh. y acabar luego tú sin camiseta He salido pero qué he hecho, sí, érgalo he la camiseta que de concierto, la que llevaba de repuesto y, mm -hmm. y andar sin camiseta toda la noche por ahí dando pena, ¿no? Pero bueno. <risa> pues, Nigurito, eh, gracias por haber venido. A vosotros, y, ¿Y suerte con el disco? ¿Qué tal? Que todo salga bien. Vale. ¿Y si os parece, si te parece, vamos a acabar con el segundo corte del disco, el tema que hemos dicho que más te gusta, el tema Dios Reina Mía de Skorbuto? Eso es. Venga, pero... es que a A ti, vale, a huru,